Los Backstreet Boys y Los Temerarios no tienen nada en común. Pero las coincidencias unen a estos grupos de hombres que llenan de miel a sus fans. Han sido reconocidos como multivendedores. Se separaron, regresaron y a pesar de los años, siguen tocando. Y sus vidas parecen una sola. Backstreet Boys versus Los Temerarios. Backstreet Boys y Los Temerarios se coronan como reyes de un terreno común el romanticismo desmedido con canciones cortadenas. estas dos bandas han levantado sus pedestales unos adorados por su juventud los otros por su sentimentalismo en los 90 la banda que puso a las chicas de secundaria a suspirar y a algunos muchachos a practicar coreografías tipo tabla gimnástica fueron los Backstreet Boys Nick Carter, Howie Dodoff LG McLean, Kevin Scott Richardson y Brian Littrell eran los adolescentes cuasi hombres que unían sus voces para romper corazones de pubertas. Los Temerarios empezaron a tocar a finales de los 70, cuando los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel se unieron a Fernando, su primo, Carlos Abrego y Mario Alberto Ortiz, para formar el conjunto La Brisa. Con ese tropical nombre empezaron a tocar en su natal Fresnillo, Zacatecas, y editaron dos discos que se llevó el viento. A principios de los 80 se dieron a conocer como Los Temerarios, al encontrar su sonido en las baladas cortavenas que sin miedo entonaban a todo pulmón. Lo que nos lleva a una de las coincidencias más importantes entre los BAC y los Temes, las mujeres son su fan base por excelencia. En las presentaciones de estas bandas, las féminas son las primeras en aparecer listas para corear todas esas dulces canciones de Amor, perdóname por existir. Los chicos de la calle de atrás y los zacatecanos sin miedo despiertan tal frenesí en sus admiradoras que en sus presentaciones siempre hay desmayadas y tumultos. Backstreet Boys y Los Temerarios se encuentra el nebuloso terreno del sentimentalismo y la emotividad. Los cantantes de Show Me The Meaning Of Being Lonely y los intérpretes de Estaba Solo comparten la compulsión y necesidad de llenar su repertorio de canciones románticas de tipo balada pop, género en el que los una vez gruperos y los poperos con coreografía convergen actualmente. coreografías de los Back y del inigualable estilo berreado romántico de los temerarios llegamos a otro par de en este recorrido de similitudes, los apodos forman parte de estas bandas a las que se han conocido como Backstreet Gays y Temeduermes, Temerindios o Temerrucos, sin embargo esas agresiones ja, no los hacen derramar ni una lágrima estas bandas se unen de forma extraña en las separaciones que han sufrido de 2002 a 2005 los Backstreet Boys decidieron tomar un descanso de su carrera como boy band por lo que los medios especularon sobre una ruptura definitiva Esta misma situación la enfrentaron los hermanos Ángel en 2006, cuando deciden dejar de ser temerarios para ser paternales. Pero con el tiempo, este par de grupos románticos regresaron a los escenarios, eso sí, con cambios en sus integrantes. Los Back dejaron ir en paz a Kevin Richardson, mientras que Gustavo y Adolfo Ángel despidieron a los demás miembros de la banda, conservando solo a Fernando su primo. Apenas empieza a empezar descubre cómo los parentescos unen a estas bandas, mientras que la mercadotecnia y sus rivales son otras paradas en este tour por las vidas paralelas de Backstreet Boys y los Temerarios. Las uniones entre los miembros de estas bandas Son un asunto familiar Más bien de primos y hermanos Cuando los Backs se estaban formando Uno de los chicos elegidos durante el casting Decidió salirse Así que Kevin Scott Richardson Le llamó a su primo Brian Littrell Para que se integrara al grupo Por su parte Adolfo y Gustavo Son los hermanos que integran a Los Temerarios En donde también actúa su primo Fernando Así todo queda en familia Por cierto la familia es un concepto muy importante Para los miembros de estas bandas Una de las razones por las que decidimos decidieron separarse fue la paternidad, así como los Bach, los hermanos Ángel han entrado de lleno a la experiencia de ser padres y esposos. Una lágrima no basta para que yo te perdore. Todo. Gustavo y Priscila, la de las balas de platas, son padres de tres hijos, mientras el temerario mayor tiene dos hijos. Por su parte, Howie, Kevin y Brian son los Backstreet Boys que se unen al conteo de papás famosos y románticos. Y es que cada uno tiene su pequeña gran historia de amor. Lo curioso es que Adolfo Ángel y Brian Littrell hayan conocido a sus esposas de la misma forma. Ambos solteros codiciados, a quienes se les reconoce ser indispensables en sus grupos, vieron por primera vez a las dueñas de sus corazones durante la grabación de los videos Una Lágrima No Basta y As Long As You Love Me. Así fue como Gabriela Gilino y leigh Wallace se convirtieron en la señora temerario y la backstreet wife. I don't care who you are. el amor une a los Backstreet Boys con los temerarios también la mercadotecnia pues estas dos bandas comparten haber prestado su imagen y nombres para todo tipo de artículos desde las extrañas placas para perro de los back hasta los temelentes que salieron a la venta en 2002 pasando por loncheras, mochilas playeras, fundas para almohadas para que sueñes con estas bandas y ¿por qué no? un perfume para oler a temerario ¡Mmm, ¡Qué rico El más reciente éxito del Grupo del Momento, Los Caminos del Amor, el último disco de Los Temerarios. Joven, se va a llevar el compacto de Los Temerarios, ¡buenísimo! El grupo más importante de todos los tiempos, lléveselo, llévese el compacto de Los Temerarios. Pero para llegar a ese nivel de popularidad en el que el público quiere oler como ellos... Mientras que los Backstreet Boys ganaron popularidad rápidamente Gracias a un lanzamiento exitoso y al apoyo de los medios que no dejaban de hablar de ellos Los temas tuvieron que demostrar con 30 años de carrera Porque son considerados como la élite de las bandas románticas Lo que les costó penas y esfuerzo Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Me estoy muriendo por una mujer. Pero hablando de cosas raras están los nombres de estas bandas. Por un lado los Backstreet Boys ya no son ni tan chicos ni tan de la calle de atrás. Actualmente se trata de un cuarteto de 30 añeros que han dejado la imagen de sexy adolescentes, mientras que los temerarios, con Lobo incluido, deben su nombre a El Fugitivo Temerario, una historieta que se anunciaba en la contraportada de la revista Calimán. Pero en la fama las comparaciones son otro paralelismo. Los Backstreet Boys vieron empañado su reinado pop cuando apareció en sync la banda encabezada por Justin Timberlake, que apareció en 1997 y puso en problemas la popularidad de los Back. No, temerarios no se han librado de un poco de sana competencia siendo comparados con los bookies. no solo en estilo musical, también el famoso look del temerario mayor y del mismísimo Buk. Street Boys y Temerarios han recorrido el mismo camino. Los triunfos y tristezas unen sus vidas paralelas. Sin duda, en la industria musical es importante no parecer un monstruo de película de terror. Esto lo saben bien los temerarios, quienes desde el inicio se dieron a conocer por su ropa formal y su estilo de caballeros comprensivos, mientras que los Backstreet Boys han aprovechado su imagen limpia de chicos guapos, pero comprometidos para imponer todo un estilo que fue copiado durante los 90. el reconocimiento del público no solo llegó porque a los peluqueros les pidieran cortes iguales a los de Adolfo Ángel y Nick Carter sino por mantener varios temas en el top 100 de la lista Billboard y por llenos totales en escenarios como el Nokia Theater, LA Live y el Foro Sol. carreras ascendentes de estas bandas han estado marcadas por la muerte y el miedo, lo que es una triste coincidencia. Los hermanos Ángel decidieron cambiarse a Miami después de que su papá fue secuestrado en 1997, incidente que por el cual el progenitor de los temerarios perdió dos dedos. Por su parte, la tragedia también oscureció la vida del Vag Howie D., quien perdió a su hermana debido a una enfermedad llamada lupus. De la tristeza que sufrió Howie, nació la fundación Dorof para el lupus. En el campo de fundaciones y asistencia social, los Backstreet Boys y los Temerarios han trabajado a favor de la niñez y de los que menos tienen. El año pasado, los hermanos Ángel anunciaron la formación de la Fundación por el Amor y la Paz, los Temerarios. Mientras que las organizaciones de AJ McLean, la JNN Foundation y el Club de Corazones Sanos de Brian tienen varios años operando. Even in my heart, I see. no se puede ser bueno para todo en esta vida. Y si bien las carreras de los Back y los Temes coinciden en su despegue triunfal, también lo hacen en sus no tan bien aceptados regresos. Unos Backstreet Boys de 30 años luchan por mantenerse actuales en un generito y estilo de chicos adolescentes con buen cuerpo, mientras que los temerarios deben vencer sus propios logros y empezar de nuevo después de tres años alejados de los escenarios nacionales. Get down. Entre las coincidencias que unen a estos dos monstruos musicales están las ventas de sus últimos discos. Unbreakable y Evolución de Amor fueron bien recibidos por el público, aunque no tanto como sus creadores esperaban. Con un éxito discreto, las últimas producciones de los Bach y los Temes no levantaron las pasiones de antes. Y es que, si algo tienen en común estas bandas es que no es lo mismo Los Tres Mosqueteros a 20 años después. Of the best-selling groups of all time The Backstreet Boys return with Unbreakable the new album featuring the hit single Inconsolable I Backstreet Boys Unbreakable in stores now Las carreras de estas bandas siguen el mismo camino de éxito separación y regreso no tan triunfal pero además de las tragedias que han marcado sus vidas y de sus amores hay más coincidencias en las vidas paralelas de los Backstreet Boys y los temerarios En este momento, la vida profesional de los Backstreet Boys se entreteje de forma misteriosa con la carrera musical de los Temerarios. Ambos grupos son exitosos, reconocidos por sus largas carreras musicales en el género romántico y famosos por su imagen de No Rompo un Plato, pero las coincidencias van más allá. Además de su trabajo, las aficiones de estos músicos los unen, en especial la pasión por los equinos. Adolfo Ángel es fan de los caballos a tal punto que es dueño de la cuadra forajido, en donde cuida de su yegua favorita, llamada Mi Prieta Linda. Curiosamente, esta afición la comparte con AJ, quien no puede pasar mucho tiempo alejado de las cuadras y del galope animal. Pero los animales de granja no son el único pasatiempo que hay en común entre un temerario y un chico de la calle de atrás. Gustavo Ángel y Brian tienen en común un ídolo musical que ha marcado a generaciones, Frank Sinatra. I'll make a brand new start a in old New York if I can. De la ciudad de los rascacielos, no viene a mal contarles otro punto paralelo que comparten los miembros de estas bandas: su interés por los bienes raíces. Así no, es. El deseo empresarial también es una coincidencia, pues mientras Adolfo Ángel invierte en bienes raíces, Howie D cuida de su hotel, el Country Inn and Suites, en Cabo Cañaveral, Florida. Welcome to the Country Inn and Suites in Boone, North Carolina. In an effort to make your stay more enjoyable, for the next hour, the Country Inn and Suites in association with Mountain TV Guide will provide an informative video overview of the hotel amenities, area attractions, outdoor recreation, arts and crafts, festivals, history of the area, family fun, a taste of high country dining, and much more. Pero estos personajes tienen más en común de lo que parece. Adolfo y Howie son figuras centrales en sus agrupaciones. Ambos componen para otros artistas y también han producido a otros nacientes artistas como a Mariana Seoane, la niña buena a la que nadie puede olvidar. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, castígame, me equivoqué, me equivoqué, perdóname, me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame. Además de compartir el pasado Los temerarios y los Backstreet Boys Parecen querer compartir el futuro Pues a la par han tratado de mantener sus fórmulas musicales frescas, innovando en medida de lo posible y según el viento que sople en la industria musical. Mientras que ahora los Backs son un cuarteto que en algunas presentaciones toca instrumentos en vivo, los Temerarios han evolucionado hacia un sonido más internacional en el que la guitarra y la batería son fundamentales y que se aleja un poco de su distintivo toque popular. ¿Cambiar para aumentar las ventas será otra coincidencia? De lo que sí estamos seguros es que los temerarios y los Backstreet Boys confluyen en el gusto del público. Basta con haber estado enamorado, sentirse abandonado para tener algún tipo de encuentro con este par de bandas que han durado mucho más de lo que se podría esperar. Paralelas, las vidas de Backstreet Boys y de los temerarios se entrelazarán y enredarán mientras que la Boy Band de Chicos Treintañeros y los Románticos Empedernidos y Valientes continúen cantando a los corazones de sus ya no tan jóvenes, pero sí entregadas y apasionadas fanáticas.